Estamos compartiendo juntos la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Números, capítulo siete. Libro de Números, capítulo siete. Vamos a comenzar la lectura en el versículo primero. Repito, la cita bíblica es a Números, capítulo siete. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado, con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, que estaban sobre los costados, Ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Seis carros cubiertos y doce bueyes. Por cada dos príncipes un carro, y cada uno un buey. Y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los d i o a los levitas. Dos carros y cuatro bueyes d i o a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari d i o cuatro carros y ocho bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les d i o porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo a los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés: Ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día, y otro príncipe otro día, Para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta c i c l o s de peso, y un jarro de plata de setenta c i c l o s al c i c l o del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. una cuchara de oro de diez c i c l o s llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de a m i n a d a b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 Esta fue la ofrenda de Aira hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar. El día en que fue ungido, doce platos de plata, doce jarros de plata, doce cucharas de oro. Cada plato de ciento treinta c i c l o s y cada jarro de setenta. Toda la plata de la vajilla, dos mil cuatrocientos c i c l o s al c i c l o del santuario las doce cucharas de oro llenas de incienso de diez c i c l o s cada cuchara al c i c l o del santuario todo el oro de las cucharas ciento veinte c i c l o s todos los bueyes para holocausto s doce becerros doce los carneros doce los corderos de un año con su ofrenda Y doce los machos cabríos para expiación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, veinticuatro novilios, sesenta los carneros, sesenta los machos cabríos y sesenta los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, Oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él.